La tortuga y el buitre Había una vez en las profundidades de la jungla un estanque donde vivía una tortuga cuyo único sueño era poder volar pasaba el día pensando cómo cumplir su sueño era una jungla preciosa con una gran variedad de aves volando por el cielo no dejaban de volar y solo se posaban cuando tenían sed La tortuga los miraba esperanzada Deseando y soñando con volar ¡Oh, mira qué bonitas son las aves! ¡Qué felices deben de ser viendo todo el mundo desde ahí arriba! Están tan cerca de las nubes ¡Pueden jugar con ellas cuando quieren! ¡Ojalá pudiese volar! La tortuga estaba cada vez más preocupada Estaba desesperada por estar ahí arriba Cada día que pasaba, su sueño de volar era cada vez más grande Y entonces, un día se le ocurrió una idea Fue corriendo junto al buitre y le contó su plan El buitre estaba sentado en un árbol cercano ¡Buitre! ¡Amigo mío! Hola, tortuga, qué alegría verte por aquí Cuéntame, ¿por qué has salido hoy de tu estanque? Amigo... Eres el más fuerte de toda la jungla Eres el que más alto puede volar por el cielo Sí, es verdad Pero ¿por qué estás siendo tan amable conmigo? ¿Y por qué estás hablando de volar? Las tortugas no pueden volar ¿Qué es lo que quieres de mí? Bueno, tengo un deseo Y solo tú puedes ayudarme a cumplirlo Ya veo Bueno, dime qué deseas Y haré todo lo posible para que puedas cumplirlo Deseo volar en lo alto del cielo Y ver todo el mundo debajo de mí ¿Pero cómo podrías hacer eso? Se necesitan alas para volar Y si aún no te habías dado cuenta, tú no las tienes Por eso te necesito Me llevas hasta arriba sujetándome con tus garras Y tras un rato me sueltas ¡De esa forma podré volar y ver el mundo! Vale, pero eso puede ser muy peligroso para ti. Tranquilo, no me pasará nada. Harás lo que te pido, por favor. ¡Por favor! De acuerdo, como tú quieras. Para cumplir su deseo, el buitre cogió la tortuga con sus garras y despegó. Subió y subió a lo alto del cielo Por fin, el deseo de la tortuga de volar se hacía realidad oh, mira! ¡Qué bonito es el mundo! Casi puedo tocar esas nubes Un poquito más y ya podrás abrir las garras Y de ese modo, yo podré volar como tú Escucha, tú eres una tortuga No puedes volar ¡Esto no está bien! ¡Te preocupas demasiado! ¡Abre las garras y mira cómo vuelo! ¡Estaré bien! ¡Ya lo verás! El buitre intentó convencerla, pero la tortuga no escuchaba. Por fin el buitre voló muy alto y abrió sus garras. Como era de esperar, la tortuga empezó a caer. ¡Oh, vaya! ¡También puedo volar! ¡El mejor día de mi vida! <risa> Oh, oh, ¡Oh, no! no ¡Estoy volando! ¡Estoy, estoy cayendo! ¡Socorro, buitre! ¡Ayúdame! ¡Agárrame antes de que me caigan! La tortuga estaba ahí arriba gracias al buitre. Pero sin alas, ¿cómo podía volar? Cayó al suelo dándose su un batacazo. ¡Ay! ¡Me muero de dolor! ¡Qué estúpida soy! El buitre intentó advertírmelo... ¡Pero no lo escuché! Tengo suerte de poseer este caparazón en la espalda. Sin él podría haber sido el último día de mi vida. La tortuga comprendió su error. Se dio cuenta de que era diferente... ...y de que debería estar feliz con lo que tenía. Volvió a su estanque y vivió feliz para siempre ¿Habéis visto cómo la tortuga pagó su error? pero entonces ¿eso significa que no debemos tener sueños? ¡Claro que sí! Podéis tener los sueños que queráis pero elegid el sueño que queráis seguir y elegidlo inteligentemente No debemos compararnos e intentar seguir lo que hacen los otros porque somos diferentes Y eso es lo que nos hace tan especiales a cada uno Y debemos estar contentos con lo que somos y con lo que tenemos